Este año 2019 como nunca se programó con mucha anticipación esta parte logística de la seguridad de la celebración de Corpus Christi, que son testigos que también aquí participaron muy activamente, la Policía Nacional, Policía de Tránsito y todo lo que sus componentes, bomberos y cuerpo médico, todo esto con la finalidad de, de garantizar a la gente la máxima seguridad. Y ahora, después de la celebración, podemos eh, reconocer que este trabajo realmente fue muy importante, necesario a la vez, y también que dio un óptimo resultado de atender algunos... Eh, casos muy insignificantes también un papel muy importante tuvo aquí su gobernación porque de hecho sin su presencia, sin su entrega sería imposible celebrar esta festividad en el estadio por eso también nuestro agradecimiento de la parte de, parte de la parroquia y todos los perigreses que participaron cada año participan porque de hecho ya desde 2005 estamos eh, celebrándolo en el estadio.